No, no se pudo. Eh, igual los árbitros no nos acompañaron en nada. Sí, recién empezamos. Igual salimos. Hay muchas chicas que nunca jugaron en cancha de once, en la Liga Cultural. Y yo ya tengo experiencia, pero no nos acompaña. En particular, el partido de hoy, ¿cómo lo viste? Más o menos. ¿Qué pensás que faltó en, en lo colectivo, en el equipo? Por ser la primera vez, igual están dando bastante. Bueno, Mayra Sosa, ¿convertiste el último gol? ¿Cómo, cómo viste el partido? ¿Pudieron ganar efectivamente? En la primera fecha no, no se pudo. Eh, en la primera fecha se nos complicó un poco, pero bueno, remontamos ahora. Sabíamos que era un partido difícil, Habíamos nos habíamos informado de algunas jugadoras como para entrar preparadas con la cabeza ahí. Eh, nada, se, fue lindo partido. Bien, ¿cómo viste el equipo? El equipo estuvo unido, hubo mucho, uh, mucha jugada de gol, nos perdimos bastante, un, muchos contraataques también que nos pudimos resolver a tiempo. Este año yo creo que Pampa usó muchos refuerzos, así que creo que este año va a estar dentro de, lo, de los cuatro mejores.